Antes que nada, también agradecer la, la, la convocatoria y la invitación, las radios comunitarias y populares. En Zarco somos un poco más de, de 110 de las 28 provincias argentinas, estamos muy involucrados, muy atravesados por este tema. Eh, Y esto, ¿Qué tiene que ver con la propia esencia, decencia, propia de eh, lo que es un medio de comunicación gestionado por una comunidad de un pueblo originario, una cooperativa, una mutual, una organización eh, social o institución de cualquier tipo? es el ejercicio del derecho de la comunicación en su más pura esencia la necesidad de expresarse porque es nuestro derecho y no porque implique algún tipo de negocio o algún tipo de ganancia o algún tipo de especulación entonces los procesos de concentración nos van a encontrar y nos han encontrado históricamente en la vereda de enfrente y denunciándolos en todo su carácter como el ataque que son a la libertad de expresión al derecho a la comunicación y la consolidación que de este modelo de comunicación eh, organizado en torno al negocio, organizado en torno a, la, eh, a los intereses de los que mandan y en este caso, en un modelo como el actual, a la necesidad de imponer un determinado plan económico solamente garantizable a partir de un férreo control de la agenda pública. Es imposible, inexplicable, que un pueblo eh, parcialmente, una parte al menos de ese pueblo pueda Eh, apoyar o desconocer medidas que lo perjudican tan directamente si no es con un control férreo de los medios de comunicación de los temas que discutimos en nuestras sobremesas en nuestros trabajos, en nuestros espacios sociales y para eso se necesita una situación como la actual pero además este proceso se encierra una, una profunda trampa ideológica de, en el propio discurso de, de la convergencia lo que están haciendo, como se hace en otros órdenes de las políticas y los discursos oficiales es reemplazar la antinomia que, mejor, peor, de maneras más inteligentes y profundas o más consignistas, se logró instalar en un momento, y había calado en nuestra sociedad, de la concentración versus la democratización. Acabo un de pueblo discutiendo por qué era importante que hubiera la mayor cantidad de medios en la mayor cantidad de manos y por qué debía limitarse la concentración de muchos medios en pocas manos. Y ellos intentan cambiar esa antinomia por una suerte de antinomia de atraso versus actualización. En, en los discursos oficiales, incluso en los propios fundamentos que intentan justificar la necesidad y de urgencia del decreto 267, está ese discurso. Acá tenemos que adecuar la legislación porque avanza la tecnología, entonces la legislación eh, que le pone límites a la concentración justamente es obsoleta, no corre más. Y en esa operación ideológica quitan o intentan quitar de la agenda la problemática del de derecho a la comunicación y de la, eh, la necesidad de que para garantizar ese derecho haya la mayor cantidad de medios y de servicios en la mayor cantidad de manos. Entonces es importante decir y marcar todo el tiempo y nosotros intentamos hacerlo desde nuestros micrófonos, desde los espacios en los que participamos, desde las desde los espacios como estos, desde los espacios multisectoriales que son necesarios convocar para defender como en su momento se logró hacer durante el proceso que culminó con el debate, con la sanción de la ley, la coalición por una comunicación democrática, las asambleas de trabajadores del sector, las convocatorias a toda la sociedad. El debate por la propiedad de los medios y su profunda implicación con nuestro derecho a la comunicación eh, está presente y vigente al lado de la actualización tecnológica. Si hay dispositivos nuevos y plataformas nuevas, tenemos que ver de qué manera regulamos esos dispositivos y esas plataformas para evitar la concentración en ellos. No es una cosa reemplazable por la otra. Y hay que estar eh, atentos a ese discurso oficial que va aprendiendo y va calando y tiene la función de desideologizar... Eh, y de sacar de, de la agenda el debate por la propiedad de los medios que efectivamente todavía es ausente, no estamos hablando más de esto eh, los eh, dueños de los medios, los grupos económicos que los controlan han logrado volver a ser invisibles han logrado volver a aparecer como espectadores o menos reflejos de una, de una escena eh, en vez de como lo que son, como actores que juegan que tienen sus intereses, eh, que, están, que están ahí Eh, lo que están haciendo es una locura. Eh, no hay que ser de, de izquierda, ni peronista, ni de cualquier movimiento de raigambre nacional en cualquiera de sus expresiones. Eh, hasta un liberal honesto debería estar en contra y claramente en contra de esto. En nombre de los valores incluso democráticos institucionales más básicos. Y lo están haciendo a través de un montón de dispositivos que tienen que ver con esto, que tienen que ver con la distribución de la pauta publicitaria, que tienen que ver con los desvíos de compañeros y compañeras de los medios de comunicación, que tienen que ver con el ahogo, que tienen que ver con eh, el vaciar las políticas y dificultar el acceso a las políticas que nos quedan, los girones que nos quedan de la ley de servicios de comunicación audiovisual, por ejemplo, en cuanto al fomento de los medios comunitarios, que estamos peleando todos los días para que se aplique trabajosamente Eh, lo que queda de eso que estamos un año atrasados en las convocatorias que arrastramos deudas desde hace dos años eh, entonces es un debate que y por eso saludamos esta convocatoria por supuesto manifestamos el, el apoyo al proyecto eh, le interesa a toda la sociedad afecta a la sociedad en su conjunto no solo a quienes estemos más o menos vinculados a los medios de comunicación y a la comunicación porque hace además a las posibilidades de transformación de la sociedad va a ser muy difícil transformar esto si no es eh, logrando espacios de democratización de los medios e impidiendo y haciendo todo lo posible por impedir que esta fusión se, se concrete y bueno por esa razón porque está en, en nuestro ADN en la propia razón de nuestra existencia como medios comunitarios populares alternativos en manos de organizaciones libres del pueblo es que ponemos también nuestro compromiso como lo hacemos cotidianamente en Eh, en el apoyo a este proyecto y en el apoyo al modelo de comunicación democrático y a los derechos, por supuesto, de los trabajadores hemos desarrollado y compartimos acá también múltiples iniciativas en este sentido y también, como se ha dicho por acá, saludamos eh, porque ha demostrado su, su, su potencial y su fuerza la cantidad de eh, vertientes y de miradas y de expresiones ideológicas que pueden confluir alrededor de este eje este eje además es muy valioso por eso, esto une este debate une, este debate logra consensos entre miradas y posiciones políticas distintas, por eso es importante darlo, por eso lo quieren invisibilizar y por eso hay que apoyar y hacer todo lo que se pueda para seguir llevándolo adelante